bueno el archivo hijo tío la de Exesa de marzo de 2003 la por do de la salóno estas malfermitas mi enfermos la por do mi la por de la audio Mario de la Cueva esta es la curso de esperanto que, eh, en kiu estas es la internacia curso perdón la curso pri la internacia lingvo esperanto kai eh mi bonefartas yo estoy bien mi bolas si sí, yo quiero saber mi bolas si sí, y el vi faltas vi povas respondi ¿Qué vi fartas? Mi poder responde. Mi bone fartas. Me siento bien. ¿A mm -hmm. oh, mi mal bone fartas? Me siento mal, charniestas, malsana. Mi jabas gripon, ejemplo. <coughs> eh, Liliana, ¿qué vi fartas? Mi bone fartas. Tres tre bone, vi bone fartas. <coughs> mi vida que vi jabas mucho da energía. He vi dormis bone, la hiera un nocte. Mi pli malpli bone dormis, ĉar mi iris al konferenco. Hieram mi iris al konferenco, mi invitis al ĉiuj por la konferenco. kaj mi partoprenis en la konferenco kaj mi ricevis donacon de la konferencisto donis al mi sian libron, la konferencisto kaj ankaŭ subskribis sian libron por mi kaj mia edzino. Do Mi felice bonne farta se eble mine tre bonne dormis. Quiero charmi mi tu prenens en la conferenso. Do eh Rebecca Jelly Fartas. Vi bonne fartas. Tu be bonne dormis. Quiero dormiste bien anoche. ¿Ne? Bine bonne dormis. Chu estis festo en viajeno o fiesta en tu casa? Ni puedo hacer el pivín, yo puedo ayudarte. ¿Heimo? Viéstis en viaje, Heimo? ¿Tú estabas en tu casa? vine ¿Sí? este en viaje. este en viaje, Heimo. Vi Iris al al día loco, fuiste a otro lugar. Tu vi Festis, fuiste de fiesta, ¿o? Yes, con vida y Eh, Sam Lernando y cumbia y Sam Clasano y en la en la Lernello. Yes, yes. bono. Dobie y Malte dormis. Mi esperas que vi Lernojo Sí. Yes. Espero que aprenderás hoy, malgra la facto que él manejabas tenía más multe da energía. Bon Carmen, ¿qué vi faltas? No, mi bono faltas. Vi bono faltas. vi yes. bono dormis, ¿quiero? Yes. Ay, ¿divone? ¿Dormas? ¿Dormis? ¿Dormis? Mm. Ayer. ¿Hierau? Ayer, ¿hierau? ¿Hierau? ¿No tempé en este momento tú no estás durmiendo. Ah, no. ¿Tú dormiste anoche, no? Ajá. No. ¿Tú divone dormis ¿Dormiste bien anoche ayer? ¿O no? Yes. Entonces dime, ¿yo dormí bien anoche? Eh, mi dormas. Dormis. Mi, dormit, ah, okay. mi dormis bene. ¿Bone? Bone, mi dormis buone eh... nocte. nocte. Tre buone. Mi felices charbi vi dormis, eh, pero tío mi creas que vi lernos jodio, la lección de jodio. Tre buone. Norberto, ¿quién vi faltas? Sí, Di bueno vi buone faltas. Vi bueno buone faltas. ¿Chu vi dormis hierau nocte? Dormiste bien anoche? Yes, Aunee. Yes. Yes. Entonces dime, yo dormí bien anoche. Yes y eh, dormí noche. Mi dormís noche, nocte yes. bonne. O oh, mi bonne dormís noche. O oh, mi nocte bonne dormís. Tío, significa la sama. Eh, eso significa lo mismo. Do mi felichas, charbi bone dormis, che vi bone fartas, kai bon Angelo, che vi fartas? Vi bone fartas. Di bone bone dormis, che era notte. con le lampa. Tre bone, tre bone, vi bone dormis, che era notte. Arturo, che li fartas? Mal bone, vi? viene bone dormis. ¿Nene charlí habas yes. ¿Perdón? ¿El martes tengo examen? La venontan, A ver, dime, el próximo martes tengo examen. La venonta mardo, yo tengo examen, tendré examen. La venonta mardo, mi javos examen. A ver, dime, el próximo martes tendré examen. Venonta Marto, Marte? Mi Mardo examen Cavas, Mi Javos examen. Yes, mi Javos Mi estas vía examen. Analiza geometrío y habos examen, pri analiza geometrion. Tres interesa examen eh, mi memoras mi a clase en la en la mesbaza medio ¿no? la Me, me basa mi multe chatis la clase en geomet tri ¿no? yes. mi multe chatis la clase en tri mi creas que mi Muy divertido y afero que mil creo que ya aprendí muchas cosas que aprendí euclides bueno analiza geometría en estas euclides euclides es yes y El triángulo me ¿Teorema y todo eso o más avanzado supongo? dos. ¿Y se distingue de la geometría analítica básica, supongo o no? Sí. ¿Bonen? Bonsoirton. Que tengas buena suerte. Bonsoirton. Estudio, Kai, eh, Havok que Valifico en el día examen. Eh. Eh. Eder, ¿qué es Eder? ¿Qué es Eder? Eder, ¿qué es Eder? Eder, ¿qué es Eder? Eder, ¿qué es Eder? Eder, ¿qué ¿qué ¿qué puedo, ayudarte, ¿eh? ¿Mi puedo Musicón, a... Dios. Chuvina estudis? ¿No estudiaste? ¿Yon? ¿Chubina estudis? ¿No estudias? ¿Yuron? ¿Esperanton? Eh, ¿Mi notías? Vinur, auscultis, musicón. Eh, ¿Qué musicón vi auscultis? ¿Chu? Johann Johano Sebastiano Bach, eh, Mozart, ¿qué vi auscultis? Chayán, Shakira, el Waka Waka. Sí. multa y músico. Heble. ¿Me que quién vi a Oscultis Gier? Multa, multa ¿Perdón? Multa Multa da músico. bueno, tres músico. Y okay, vi bonetormis, vi do, vi restis hiero, ¿no? Tú descansaste ayer. Mi, ni povas diritión, te ponen. Griselda, ¿quién vi fartas? Mm. Mm. <risa> <risa> mi. esta. ni estis. Shang, shangis. Cambiaste. Ah, okay. hiero vi shang, shangis. Eh, Ja, viajemos Heimo este salía, vi changis de Heimo. Yo heble mm, vi, vi estas latzas, mi creas Estás cansada, mi yo creo, ¿no? Heble vi estas latzas, char, changi la afero en de ihu Heimo por, trans, eh, por al porti irin al alía Heimo estas multe da Muy la labor, mis queridas. Do, bombeno en caigo en consorto en Vianova, día. no. Orlando. Orlando? Yes, mi hija, buenas, mi amor. Orlando, ¿quién vi faltas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bone? ¿Bifartas? ¿Bone? ¿Qué vi faris que ¿Qué hiciste ayer? Yo puedo ayudarte. Mi poba es que el € euro ya. euro ya. Mi partoprenis en la harta evento € y as. Eurojazz o se diolas eurojazz. Eh Dopi evne divne bonedorn skeral. Que se asnormi te buena noche. Ne, ne, ne multe. Kai chovi chat isla evento. ¿Te gustó el evento? Yes. Yes. Mi hija va a ser mexicana, que unomillas Lena, si estas cubanino, que unoyas chitie en la urbo de México. Subí con frenas, ¿mí? Sí. ¿Qué dije? Hasta este momento. Que usted tiene un amigo que vive. A mí amiga. Amiga, vive aquí en la ciudad de México. Si sí, estas cubanino. Sí, sí, y es Y que, si multe chatas y azon. si multe chatas y azon. kai evle evle ship partner friends posiblemente ella participó el ship partner mire mandos al ship yo le preguntaré a ella mira mandos al ship kai chu la evento este multa y persono y cui ludis a honor uno te amo un equipo uno iniciativas que lo nevi que lo saludo Este es un, un sola cantisto. Cantisto. ¿Mujer o hombre? Hombre. Cantisto. Si hubiera sido eh, mujer, cantistino. Cantistino. Este es un sola cantisto. La Q esta es la nomo de la cantisto en la evento euro y Azo en QV parto prenes. Era Alexandro...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 ¿Qué hicieron vi far tres bones infelices, charvi tres tres bones fartas, vi nénur bones fartas. Tú no solamente te sientes bien, vi tres bones fartas, tú te sientes muy bien, tres bones. ¿Qué hicieron vi far ayer o qué hiciste ayer? Puedo ayudarte, mi power is helpy, En la facultad, ¿no? Vi al Benis a la facultad, ¿no? Prijuro. Vi esto en la facultad. ¿La tú tanto hago todo el día? No. ¿La tú tanto hago en acaso todo el día? ¿En cómo se dice la mañana? Dum la mateno. Dum la mateno. En la laboro. Ahora la, laboreo. La, la vi laboris. ¿sí? Matene, vi laboris. Matene, vi laboris. Mi laboris. Yes, pero Matene, vi laboris, poste, vi al Benis a la Facultad de Yes. Entonces uh -huh. dime, en la mañana yo trabajé y después vine a la Facultad de Derecho. ¿Cómo era la... mañana? Matene. En Matene. No, solamente matene. Matene? Matene mi estis. En labor. En la laborello o la, matene tene. mi laboris. Matene mi laboris. Después. Poste. Poste mi estis. Poste. Yo vine a la facultad de derecho poste mi al benis potemi al benis alla facoltà alla facoltà alla facoltà c'è resta salire ai facoltà ingegneria e presenze e litero chemio medicina o e do Kaybi, Chubi, ¿pones dormís, Piero? Dormiste bien la noche. ¿Tres, bonés dos, bonven. Maricel, do? ¿qué hoy faltas? ¿Cómo estás? Bonés di, bonés fartas. ¿Qué vi falle, Piero? ¿O qué hiciste ayer? ¿Viste todas la Germán a noche, Kaybi? ¿Pensas en la Germán kayeble vi porque esas quel kein que porto en la esperanza se negravas no importa negravas do vi bonefartas kaye quien vi faris quiero uh, y, yo puedo ayudarte po el pibín? Uh, mi pobas no sé. herpin gracias deakin eh mi la bodies trebone Matene, eh, tarde, Nocte Matene Matene ¿Cómo digo en el SAT? Eh, en Sistema de Administración Tributaria en la Sistema Pri Fisca Administrado en la Fisca en el Sistema Pri Fisca Administrado buona Boris Matene en en la hispana la acrónimo de la de la de la autoridad es uh -huh. mi esta is mi casa mi it is Jaime hey con n al final, porque fuiste para allá. Hey Ajá. Yo puedo ir, Jaime hey, que descansé, vi la tele, estudié, no sé. Que vi la tele. Y vi, viis Televido. Ne, ne tío, no hagas eso, ne faru tío, enchar. Estás chertzo, estoy bromeando. Eh, ¿Oni dirás que la Televido... Bundas, daña, bundas la cerbon. Bundas la cerbon, caiposte ni ni. Bueno, prefere vine vídeo televisión, se vipovas. Estas no, verdad. Pero también leí. Ah, trebone vi leyis, anca, o bien leyis. ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué ¿Estás romano? ¿Es novela? ¿Tú estás romano? Vi legis romano, Trebone. bone. Do bombenon, Maricel. Eh, sí. Alexis, sí. ¿qué? ¿Quién vi fartas, Alexis? ¿Cómo estás? Bone. Bueno. Bone. Eh, ¿Quién vi ayer o qué hiciste ayer? Eh, Matere miestas, miestis, mi labore. Eh, matene mi labores. o, oh, o, oh. tú quisiste decir, estuve en el trabajo. Mateni mi estis en laboreio. Eh, eh, Vespere durante la tarde. Vespeere. Vespere. Vespere mi estis. Vi al a la, la, la, la, la, la facultad. Eh, ah, no, perdón, ya lo estoy... vine a la facultad de derecho a estudiar al facultad de derecho facultato pri priuro yuro yuro ca studies qué han visto qué estudiaste meets to this eh mercata y contrato mercata y contrato y comercio bueno mercantil m meneirus comersa merch mercata y contrato mercata maría maría Ana María. ¿Quién vi fartas, Ana María? Mi, mi esticis en laborello. Ah, bueno, vi esticis en laborello. Pero, ¿cómo estás? ¿Quién vi fartas? ¿Cómo estás? Bone, vi bone fartas. Tú puedes decir, yo estoy bien, mi bone fartas. Mi bone fartas. Tres bone. ¿Quién vi faris hierau? ¿Qué hiciste ayer? ¿Quién vi faris hierau? Viestis en la porello. ¿La tuta en Después fuiste a tu casa. Entonces dime, después fui a mi casa. Poste. Después poste. Yo fui. Mi iris. Mi iris. A mi casa. A Heymon. Mi iris al mía heimo mi iris al mia heimo. Una manera más corta de decirlo es Mi iris Heyman. Mi iris heimen mm -hmm. Tres buenos aplaudo por Chivo <coughs> y vi lernas esperando. <risa> vi pone fartas. Eh, quel que hay que persona no tre pone dormis. mi esperas que vi malgrau que vi ne pone dormis. Mi esperas que vi boni leernos. Yo espero que, a pesar de que no durmieron bien, los que no durmieron bien, aprendan pero, eh, bien hoy. O día. La pacinta en Zapatón, ni Legis, eh, María Caipetro, María Caipetro en Amigis, se enamoraron, yo la pacinta lezione Maria Kai Petro en Amillis Kai anca uni la gavaran lezione la quarta lezione e lernis la gavaran lezione Kai ni lernis kiel krei vorton Aprendimos como crear palabras de exemple vel shipo vapor Kaitiel Plum Ancauni Lernis La Vorton Dormo Chambro Kio Estas Dormo Chambro Arturo Para Para dormir Dormo Chambro Y Estre bono. Kain Norberto Kio Estas Manjo Chambro Manji Comedor Yes, tres bones. Manjo, chambro. El comedor. La, la tablo, y por manji. La sello, y la culero, y que estas al malbone Culero, estas esperanta, borto. Por manji. Estas hilo por manji. Es un instrumento para comer. La culero. Mm. Ni anca o lernis, la borton. Eh, script machino, labor tablo, chuné Carmen Q. Esta es labor tablo. Eh. Perdóno, chula eh, tablo. -tablo de... ¿Estás libro? No, labor tablo. Estas es en la para, let's o oh no. Labor y trabajar. Tablo, mesa. Labor, tablo. escritorio. Bueno, puede ser en escritorio si se trabaja escribiendo. ¿Ven? Set. Labor. Eh. Mmm. la. Escribo labor... tablo, perdón. Escribo tablo. Escribo tablo. Estas el escritorio. Se, se la persona laboras escribante o vercante Escribí estas. Escribí Vianomo, que hay verki hacer. Ver qui. El venas de la germana limbo. Germana limbo. Verco y son las obras. Escritas de Carlos Fuentes, de Noroberto, que yo estas chitiritunin, ¿sí? Tío, estas vercoy. Do escribo tablo, estas escritorio, una mesa para escribir. Escribo tablo. Do cañanca o parol escribí y la ficho y estas besto, perdón, besto y que hoy flugas, ¿sí? La ficho y estas besto, perdón. La fichoy, estas bestoy que uine flugas. ¿Ves? Bestoy que uine flugas, ni aunque hablé en La fichoy, eh, Leticia, ¿dónde quieres vivas la fichoy? ¿Tú vi comprendes? Fichoy, sí, nada, sí, fichoy, sí, péselos. Sí, sí. ¿Yes? La fichoy, en... En la, en la, en la, la fichoy vivas en la mar. En okay. la okay. mar. Trebone, la fichoy vivas en la mar. Marisel, ¿subíchatas la malvarman cafon? Cafo, estas eh, nigra agvo, mm, la arabo y multe trincas cafon, chune? Puedes hacer este entazo, entazo y puedes meter. Aquel caí café nomillas uh, uh, uso nana americano, al acá fue nomillas expreso, al día acá fue nomillas eh, capuchino, caíste el blue café. Trinco por trinki, ¿sí me? agua algo, ¿o ni cútima estas negra de la algo de la cabo. ¿Caí chubi chatas la malvarman cafón? ¿Te gusta? ¿Valoras el? Sí, el yes. Chubi con Freddy Carmen. Do. Eh, Carmen. Chu al maricel Chu maricel chatas la malvarman cafón. A ver, tra tradúceme, Carmen. qué Maricel, ¿chuví chatas la malvarma cafon traducción? Sí. Mm, que si le gusta el café frío, Ajá. y ella dijo que sí. ¿Te gusta el café frío? Sí, la verdad. No. ¡Ay, qué no. <risa> no. La malvarma no, Cafo no. Estas malvarma se vi ir la restauratio, a la restauración, a la café por Cafumi. Uh -huh. Kafumi es una palabra que luego vamos a explicar, pero eh, kafumi es ir al café y conversar, eso es kafumi, Cafumado ¿no? eh, es mm, pues el ambiente ¿no? entre los amigos, hace tiempo que no ves un amigo o quieres conversar con un amigo y en esperanza sería mm, chu eh, chuni kafumi, o sea, vamos a, a conversar café, ¿no? entonces puedes tomar café, comerte un pastelito, etcétera. bueno, kafumi. vi po al café yo cae en la tablo con la con la presoi de la cafo ¿sí? <coughs> y americana cafo usona cafo expreso caite plu cajava cai tiene un tablo con la presoi si ¿sí? me entienden tiene un tablo y con la presoi javas varman cafon cae mal varman cafon chunen ¿sí? Do, vi chatas la malvarman, Maricel sí, pues, La tu Bone vi chatas la tu La varman kafon cae la malvarman kafon ¿Tú ne? Yes eh, Orlando ¿Quiui eh, kafoi chatas ¿Quiui kafoin chatas Maricel? La tui. Bueno Malvar Malvar Varma ¿sabes? Malvarma Maca... no, Malvar, cajo Maricel, Chatas, la malvarman Macafon, Maricel, Malvar, Malvar, Chata. Mi demando albí de nuevo, voy a preguntar de nuevo, okay. Orlando. Kiwin, cuáles? es? Kiwin, Cafoin, Chatas, Maricel. Maricel, Chatas, de, bueno, la malvarman Macafon, Maricel, Chatas Malvarman Kafon Kai Kafon Kai Varman Kafon Trebone aplaude bombo y Vi estas lernantes, mm. esperando ni mm. credas Do mi Chatas la Varman Kafon mi la esto esto Chatas la Varman Kafon quien mm. la vetero cuando la el ambiente quien la vetero estas Varma cuando el ambiente es cálido, caliente, chinetas la malvarman capo. O jodía o michatas la varman capo. ni ler ni en la pacinta zapato. y eh, demandai vortoi, demandai vortoi. Angelo Kiwi estás la demandai vortoi. Las Chubicomprenos demanda? No. voy a traducir. ¿Cuáles son las palabras que sirven para preguntar? Demanda y voto. Carmen. Kia. Ahora, Kia, Kio significa? Kia, Carmen. Kia, como. Bueno, es. Kiel que no hemos estudiado significa como, por ejemplo. ¿De qué manera? ¿Qué maniero? de qué manera. Pero Kia pregunta otro cómo, ¿no es cierto? Sí, cómo. ¿Cómo se responde Kia? ¿Con qué tipo de.. Ah, este, como... ¿Con qué tipo de palabras se responden Kia? Ah, eh, con adjetivos. Exactamente, adjetivos. Alta, árbol. blanca. Eh, tablo, la.. Rulla. Eroso, La rosa roja, caete blue. Eh, Liliana, ¿quiwi, aliay, demanday, voto y ni lernis? Ni yan lernis, kia, kiel diris, carmen, ¿qué otras aprendimos? Kiu. Kiu, kio significa kiu. ¿Quién o Trebone, o? ¿Cuál? ¿Yes? ¿Quién persona o kiu libro? ¿Cuál? ¿Quién? de persona, ¿no? ¿Cuál persona? Eh, qiu o ¿cuál libro, no? Uh -huh. ponen. Norberto Qiu al día demanda a y ni Lerner. Nián le, Nián. Carmen Menzies mencionó Carmen Menzies la Burton Kia. Liliana Menzies la Burton Qiu. Qiu. Qiu. Qiu sinifas Qiu. ¿Qué? Abstracto. ¿Qué? ne Trebone. Eh eh la Lexis Q alía demanda Burton y Lernis. ¿Quién? ¿Quién? Yes, Kiosnikofsky. ¿Dónde? Trebone, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Quién? Es? ¿Dónde? ¿Quién Post tenil que Petro cae María enamigis después aprendimos que Pedro y María se enamoraron. Eh, Arturo, Chu Petro, cae Chu y... Petro, Kisis, Marían. Yes. yes. Petro Kissis Maria, Chunet. comprendes? Eh, ¿Podrías traducirme? Chu, sí. Petro, Kissis, Marían. Sí. Leticia eh, y la besó Chu Petro Kissis Mariana ehle yes. viene memorats memoras. Ah, yes Chu Yes eh? Ye yes. yes. yes, yes. <risa> Petro Kissis Mariana Yes Iliestis <risa> felicha y contenta y la luno felicisa anka la la stelo, o, eh, la stelo y la ilin cay piel plúcton ¿no? cay enamigi enamorarse enamigi enamorarse chubina de puertas la chubí forquésis la texto cursón mítulos de donos los voy a <risa> repasar mítulos de donos el texto cursón de Yes, en la Let's oh, see. no, en la lección 5, Ni learnis que Petro y María en amigis, Se enamoraron. Eh... Kay... Orlando. Kiun velan frason Petro al María. Anca uno la luna, Ricardo, internauncia. Yes, Tion, ne diris, Pedro Almaría. Yes, ne. Tion diris, la verquisto de should la texta. ¿Tu vi a ne diris, Tion. Yes. ¿Más vi? Perdón. Mi a vi. Yes, Tanco, <risa> mi anca o a <risa> <amas> vi. Yes. <risa> Pedro diris, Almaría, <risa> Mi amas. amas. Vin, Petro diris a María, mi amas Vin. Kai Eder, chu María amas Petron. Y es eh mi mi al eh y es mi demandas al Eder. Petro amas María. Pa Perdono. Y es a ver mi demandas al Vida, no, te voy a preguntar de nuevo. Eder, chu María amas Petron. Tradúceme al español. Que sí, María ama a Trebone, trebone. Eder, ¿Chu, eh, Petro amas, sí, amas Marían? Sí, ama María. Bien, María Petro amas Marían. ¿Traducción? Sí, Petro ama Trebone. ¿Chu vi comprenis la diferencia, La malsimilon quién María amas Petro, quién Petro amas Marían. ¿Chu Chu vi comprenis? ¿Yes? Ángelo. ¿Yes? Mm. Eh, Angelo, ¿quién Petro demandis al María? María, amas mí? ¿quién amas a María? respondis responde María? Mm. Trebone, mm. vi comprensión, me demando, que ni pobas eh, memori, ¿quién diris María al Petro? Eh, mm. Griselda, Chu Petro, Caimaría, estis felichai? Ili, <tose> estis felichai. ¿Y estis Bueno, se ni pritio nun nuntempe, en la nun tempa en la nuntempezo, si hablamos de eso en, la, en, en este momento. Ili, estas felichai. Pero si hablamos de que esto lo aprendimos el sábado pasado, podríamos decirlo que estuvieron felices. Ya se pelearon, ¿no? Sí. ¿Estaba la... pasado? No sí. mm. eh, Griselda Chu, la coro y de Petro Kai María danzis caicantis. ¿Y, el... y el coro y danzas, cae canta. caicantis, eh, porque pregunté en pas... yo pregunté en pasado, muy trepone. Mm. parolis pri la señorino, cae la infano, la señorino, la patrino, ordonis a la infano, manjula supon. ¿Chune? Manjula supon. E, Rebeca, chula infano, Shatis la supon. Aud, chula infano, chatas la supon. La infanone chatas la supon. Bone dum la gvinele ti onon ni lernis la accusativon. Ni lernis la accusativon kai la la demanda i bordoi ni lernis la verbone gustar valorar kai la imperativo do ni comencu legi la cesan leti on auscultu escuchen auscultu kai legu mi legos yo leeré. iu tago estas hodiao hodiao estas sabato oh felice estas ama la ama tago chune o estas sabato qiu tago estis hierau, hierau estis vendredo chubi estas infano, ne, ne estas infano mi estas edzo mi que sigis, mi estas ezo, mine estas fraulo caimiestas la instruisto hierau mi estis en la grazeio, en la Barbería, en la razeio. Ti elaboras la razisto, o razistino. La mm, peluquera, ¿sí? La estilista, la, la que corta el pelo. Razistino. Li razis mian barbon. Barbo, ¿no? ¿sí? La barbo, que estás en el visallo, de la, de la viro y... La barbo. Li... Ah, li, li estas, nestas ne si mi crees que estis si, si nestas ne si, si estas li, la razisto estas li, nestas ne si. Charjabas multe da jararo, como tiene mucho pelo, mi crees que que nestis ne li, set, si, sed mi eraris. Li, la razisto, razis, mi ambarbon, per, erasilo. Caitondis miain haroin, tondis, miain haroin per tondilo. Li ancau combis, min per combilo. Antao daurigila la lernadon, ni legula vortoin la vortareton. Vamos a leer primero el vocabulario. Eh, eh, Maricel nos ayuda a leer el vocabulario. Apetito, están como que les faltó espacio a las palabras. Apetito, trepone, anchetti, comprar, trepone, barco, barco, desiri, desiri, trepone, desear, fingro dedo. mhm sí, uh -huh. cabello <ríe> cabello o pelo combi peinar ¿Yun? yurnalo jurnarlo ah sí sí ¿Yurnando? periódico dazin apretar cuco pastel Marcelo, torta, segui Torta se dice así en Argentina, en Cuba, en algunos lugares Segui, acerrar. cliento, cliente, senti, Sentir. lugo, tú, tombi. cortar con tijera um, Ligno Es que está la O, está la siguiente página. Ah, que la O la que Leña. Um, Canchi, cortar. Mano, mano. Trophy, encontrar. Pano, pan. Vendi, eh, vender. Parco, parque. Visiti, um, visita. Visitar. Porco, cerdo. Puerco. Eh, Raseyo, peluquería refúo, revistas Tabo, día Dextra, derecha eh, La y de, de la semana el eh, Lundo, lunes Hoy día, hoy Marto, martes y era ayer eh, Mercredo, miércoles Morgau, mañana, yaudo, jueves, Ven, vendredo, viernes, Sabato sábado, bar, cuatro, diman, dimancho, domingo, fin, cinco. Aplaudo con Bolo por Maricel, tan Do ni comenzu legi de nove la cesan letsi on. Yo comenzaré a leer de nuevo la lección 6. Quiu tago estas jodiou, jodiou estas sabato. Quiu tago estis hierau, hierau estis vendredo. Chuvia estas infano, mine estas infano. Hierau mi estis en la razello, ti elaboras la razisto. ¿Alguien recuerda qué significa ist? el sufijo ist y est profesión, exacto. En este caso si razi es rasurar, razisto es el que se dedica a rasurar, bueno, rasurar en un sentido amplio, ¿no? Li razis miambun per per rasilo, kaitondis miain haroin per tondilo. Li ancao combis min per combilo. Kie mi estis hieraŭ? Ĉu vi ankaŭ vizitis hieraŭ la razisston? Per kio laboras razisto? Kion li faras? Ĉu vi legis hodiaŭ la ĵurnaon? kion vi faris hieraŭ? Apud la razejo estas la panejo. tie laboras la panisto. Li vendas panon kaj kukon. Chu vi chatas ku coin la razisto ventas panon q u panon qe oni ventas panon chu la cliente y panon ne ili achetas la panon se ne ventas ili chu via chatas panon chu via chatis automobilon mi sentas apetiton hay un error ahi dice me debe decir mi Mi desiras manji panon, set la pano estas grande. Mi nepobas manji gin, mi devas gin tranchi. Chubi tranchas panon per tondilo, ne mi tranchas gin per tranchilo. Cay per seguí mi tranchas lignon. Chubi pobas segi lignon per conbilo. Jodío estas zapato caimorgao estos dimancho morgao mi visitos la club esperanto clubon tie mi trobos gea coin dice a mi coin yo diría gea mi coin caiparolos kun ili mi ankao rigardos la internaciain revuoin chu vivenos con mi morgao ki mi trobos mi faros, mi rigardos. Hay otro error. Hodiau dice hidiau, eso no existe en esperanto. La palabra es hodiau. Estas sabato, hierau estis vendredo. Perdón, hay otro error. Antau hierau estis yaudo, Dice vendreso, pero eso no existe en esperanto. debe decir vendredo Repito Hay dos errores hidau no existe debe decir hodiau En lugar de i una o Y luego hay una palabra que es vendreso eso no existe en esperanto debe decir vendredo Repito hodiau estas sabato hierau Estis vendredo, antao hierau, estis jaudo. ¿Cómo se dice antier en Esperanto? Antau hierau. ¿Quiu tago estis antao hierau? Morgao estos dimancho, caipost morgao estos lundo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Antier es para el, hace tres días, pero... Para los siguientes tres días es no tenemos palabra para el futuro, ¿verdad? en español. Pasado mañana, por supuesto. ¿Cómo se dice pasado mañana en Esperanto? Post morgau, es decir, después de mañana. Chubi Laboros Morgau, Chu Dimancho, estas velatago, vi faros postmorgau. Chuvi visitos mian amikon, Chu via amico visitos vin. Petro dirás al María. Mi amis amas que amos vin. Mi calculas la fingroin de mía. Hay otro error, falta una A. Mi calculas la fingroin de mía mano. Uno, du, tri, qu, quin. Calculo la fing la de vía de extra mano. Chitió estas es vías de mano. Se vi povas vidi la instruistón uno, dos, tres, bark, vint. Vía de extra mano, vía mano. Chune, mia mano. Mm. ancao vía mal de extra mano, habas vint fingering. ¿Quién tenas la resisto en la de extra mano? Quién litenas en la maldextra? chu la eras visto habas sur la capo, anta la parco. estas la nova lerneo. Tie la infanoi lernas legi, scribi kai calculi. Y lernas o geografion kai historion. En moderna segello la laboristo y sellas. Lignon per electra y seguiloi. Chuví xatas danzi en estas perfectas perantisto. Nemine estas, sed mi estos. Perfecta esperantisto. Norberto, por favor, podrías comenzar a leer. ¿En español? Trebone, continuamos. Estás sabato. Español. Hoy es sábado. Ahora tú, tú lees y Carmen traduce. ¿Qué tal es tis hierau? Hierau. Hierau. Hierau. ¿Qué día <coughs> fue ayer? Trepone. Norberto. Hierao es Vendredo. Hierao. Hierao. Ayer fue viernes. ¿Tú eres tú? eres niño? Tú eres niño. ¿tú eres niño? ¿Tú eres niño? ¿Tú eres niño? Uh -huh. No. No, soy niño. Soy joven. Soy un muchacho. no comprometido, soltero que está en el <risa> mercado <risa> eh, este Orlando, ahora continuamos con Orlando y traduce Leticia Gerao mi estas y la raseyo Gerao mi estis en la raseyo Gerao estis en la raseyo Leticia Ayer estuve en la parmería Trebone, Orlando Te elaboras la raseyo Y... Trepone Y el racismo barbón Barbón Bar sí. Como cortó mi barba Ok Mian mi Haroin. Har Pero... no. Ah, no, por medio de... Eh, de exacto, tres... Cortó bueno. mi cabello Por medio de la... <coughs> diferentes, ¿no? Bueno, diferentes tipos para cortar eh, Ah, perdón eh, Él, ¿cómo? Otra vez, completo Liras es mi barba en perrasilo Caitón es mi anjaro en Él cortó mi barba Por medio de... Navaja, ¿no? La, Navaja, jaime. que es. Corto mi cabello con, con Exacto. Erasi es. Afeitar. Rasurar. Entonces. Rasilo. Ah, tengo que explicar que la partícula il. Il. Significa instrumento. Instrumento. Cualquier instrumento. Por ejemplo, computilo tiene la partícula il. Porque la computadora en español es de computar, computa, ¿no? Y en esperanto, computi, computilo. El instrumento para computar, o sea, computadora, es computil o, ¿no? Eh, mm, etcétera. O sea, il es instrumento. Entonces, rasilo sería la rasuradora, ¿no? Porque tiene la raíz de rasurar. y tiene el instrumento de la raíz, entonces el instrumento rasurar, pues yo le como y viendo el dibujo es una rasuradora, una navaja, ¿no? Bueno, un poco más que navaja, es navaja y tiene mango, etcétera. ¿Me expliqué? Uh -huh. Entonces continuamos, Leticia. Ajá, y cortó mi cabello. Mm, tondi es ¿qué es Tondi? Ah, exacto, entonces, y cortó mis cabellos tres bone. Cortó mis cabellos con un pues, instrumento. Entonces, Tondis me ajaron y cortó mi, mis cabellos con tijera. Eh, eh, sí, Orlando. Ya cogó mis mi pergomino. Él también peinó mi. Me peinó. También me peinó. Peine, trebone, ahora eh, Alexis y Maricel. ¿Quién es este? ¿Dónde estuve ayer? ayer? Trebone, eh, Alexis. Churi, Ayer La barbería El barbero ¿El barbero? ¿Pero qué olabora lo ¿Pero No, pero en ¿No? Si, sí, estás respondiendo Respondiste muy bien en Esperanto Gracias Trebone, eh, Orlando, eh, Alexis, perdón ¿Kio ¿Cómo? ¿Qué hace? Eh, mm, exactamente ¿Qué él hace? Eh, Maricel, ¿te acuerdas por qué Kyo tiene una N? ¿O sabes por qué? Pero es por el Sí, es exactamente por eso ¿Podrías explicarnos por qué lleva N? ¿Por qué qué? ¿Por qué lleva N, Kyo? ¿Cuál? Es que solo se han sido la cosa tipo en alemán, pero a lo mejor es igual. ¿No se refiere al, al objeto directo de las cosas que hace? Exactamente. Pues porque sobre Kyo está recayendo la pregunta, ¿no? ¿Qué hace él? ¿No? Uh -huh. eh, ¿Alexis? ¿Quién Uh, leíste uh, ayer, hoy, la hoy, leíste hoy el periódico Trebone, que hiciste ayer Trebone, eh, ahora Eder y Griselda. <risa> What is the Japanese one? You put the bread and the rice. Along with the rice, there is a bread. Very good! There is a bread. Very good! Very good! And? If the rice has the rice, if ¿Ya probaste los pasteles? No. me gustan los pasteles? Exacto. ¿El barbero vende pan? ¿Quién vende pan? ¿Dónde? ¿Dónde uno vende pan? ¿Dónde se vende pan? ¿Dónde se vende pan? Automóvil. Automóvila. Automóvil. ¿Los clientes venden pan? No. ¿Ellos compran pan? Ellos, ¿tú, ¿Tú compras pan? Trepone Él compró. No. Ay, ¿Tú compras. Automóvil? Perdón. ¿Tú compras ¿Automóvil? No. ¿Un automóvil? El, el tiempo, el, tu único error es el tiempo. El, exacto, exacto. Eh, ahora Ángelo y Liliana. ¿Mis <risa> sentos apetitos? Tengo un chute tengo uno. No, yo. a. o mí, silen, mis silentos mían... Teléfono no. Sí no. ¿Me a bien? Sí tengo, yo tengo apetito. Siento apetito. Mi desidas manji panón, salapano estas grandes, mi nepobas manji, manji, chin, mi levas chin san chin. Yo quiero comer pan. Pero el pan está grande. Eh, no sé qué es coba. Poder. Yo no puedo comerlo. Trepone. Y mi deba. Deber. Debas qué es. Deber. Beber. Deber de debo. Yo debo. Yo debo. Cortarlo. Cortarlo, no? Tranchi es. No encuentro tranchi. Tranchi, pues cortar. Tranchi cortar. Eh, muy bien. Este continuamos con los mismos. tranchas pan al pertondilo? Yo puedo cortar pan ahora Eh, ¿Tú cortas el pan? ¿Acaso cortas el pan? Exacto, ajá. Trebone. Mi trancho es intertranchilo. ¿Skypeers mi trancho y ligno? No, yo no lo corto con las, con las tijeras. Uh -huh. Yo lo corto con. Ligno, no sé qué sea. Eh, madera. Madera? Yo corto con el, un cuchillo de madera o ¿no? Ah, perdón, ¿cuál fue tu pregunta? Ligno. Ligno es madera. No, yo, cor, yo lo corto con eh, tran, con tranchilo es, pues podríamos decirle con cuchillo, Ajá, o sea es tranche y cortar y el instrumento de cortar pues para cortar pan, como obviamente podemos saberlo, verdad, porque estamos hablando de pan, es cuchillo, no, yo lo corto con cuchillo, pero... Ah, perdón Y Cai Y Perseguilo mi tranchas lignón eh, Yo diría con serrucho, ¿no? Con serrucho yo Corto la madera Con serrucho yo corto la madera eh, Arturo y Rebeca Segui Segui, cerrar, ¿no? Eh. A ver, segui es a cerrar, ¿no? Chubipo, seguir ligno, pero con vilo. ¿Tú puedes a cerrar madera? Tú puedes madera con un con el peine. Ajá. Uh -huh. eh, Arturo. Di mancho. Dimancho. ¿Será? Mañana será domingo Mañana Mañana Yo visito El grupo de esperanza Visitaré, ¿no? Visitaré el grupo de esperanza Creo que sigue ahora Arturo ¿Y trombos? Bitcoin ahí encontraré a mis amigos y hablaré con ellos Arturo mi la internacional Revistas exacto, yo miraré las revistas internacionales. Ahora mmm, Norberto y Ana María Chubi Venus omni Morgado vendrán mañana ellos vendrán mañana no ah, ¿tú, vendrás ¿Acaso ¿tú vendrás mañana? El... Ah, ¿Tú vendrás conmigo mañana? Tú vendrás conmigo mañana. Eh, Norberto Quiwin ven... in... in... in... Ana María No, la diferencia la hace el acusativo ¿A quiénes me encontraré ahí? Bueno, sí, ¿a quiénes? Lo más difícil ya lo encontraste ¿A quiénes yo? Quién uh -huh. quién yo encontraré allí? ¿A quiénes yo encontraré allí? Norberto hacer y está en futuro Quiere, Quiere. Quiere. exacto Quiere. Eh, Norberto que hoy mi Ricardo? ¿Qué on, ¿Qué Ricardo observar Exacto, ¿qué observaré? ¿No? Las revistas internacionales. Eh, Norberto. Jodiau. Jodiau. Sabato. ¿Taste algunas, no? No, Morgao. Morgao, estos es mancho, caipos, okay, pues Morgao, estos es lundo. Eh, morgao, Morgao, estos es dimancho, mancho, okay, caipos, pues Morgao, estos es lundo. Ana María. Ah, perdón, Alberto. Noraos, ni manco, ni mancho, ni mancho, cae posmargao, estos mundos. Ana María, mañana, mañana, estos domingos, será mañana será domingo y pasado mañana será domingo. Trepone, Norberto, laboros. ¿Trabajarás mañana? ¿Trabajarás mañana? Ajá. ¿Dimancho? Dimancho dimancho el domingo? ¿Es un buen día? Bello Bello, Bello día eh, ajá, Norberto ¿Qué harán ellos pasado mañana? No Eh, tu, tu, el, el, tu único problema es el pronombre personal. ¿Qué harás tú pasado mañana? Exacto. Norberto. Mi día amigo. ¿Tú visitarás a tus amigos? A tu amigo. A tu amigo. Yo voy a Amico. amigo, ¿te visita a ti? El tiempo del verbo. Exacto. Vamos a hacer un... Muy bien, vamos a hacer una pausa de cinco minutos. Pausa, pausón. Pone poste de ni a pauso, ni recomenzos, la cesan, let's see on. <coughs> ni estas legante... studante la César Leti Onon de la curso de la internazia Lingvo Esperanto ni estas lernante la Tago y de la Semana. Me ankabola superia en la en la foto ¿sí? eh, ni lernis la borton la portan zapatos la portan vendredo caí pierdo min chasis que a mí aparecen caí hablando chubipovas diría a mí hablando la tago de la semana La tagoí de la semana. Lundo, lundo, mardo, mardo, uh, mercredo, mercredo, jaudo, jaudo, vendredo, vendredo, sábado, sábado, dimancho, dimancho, dimancho. Hablando que tago estas jodido? Zapatos. Zapatos. Dimancho, Armando, ¿qué tago estos? Perdón. Armando, ¿qué tago estos? Morgao. ¿Morgau, qué tago estos? Dimancho. Dimancho, bone, bueno. Alexis, ¿post Morgao qué tago estos? Lundo. Eder, ¿qué tago estos antes? ¡Jaudo! tres boni. Eh, Eder, chubi ¿sí, pobus, al ni de nove la tago de la semana. Lundo. Lundo. Mardo. Mardo. Mercredo. Mercredo. Jaudo. Jaudo. Mercredo. Vendredo. Sabato. Sabato. Dimancho. Dimancho. Cay dimancho. Cay jodio, kiutago esto. Aplaudo, bombolo. Cay yeah. Eder, jodio, tago estas. Zapato, eh, Q dato, qué fecha, Q dato, estas jodidas. La de excesan de marzo, de marto, la de excesa de marto, de marto del 2013. de? De. 2000 deck 3. Yes, 2000 deck 3. Trebona. Yes, yes. Mi multe șartă să mi multe șartă să aplaudi. ankaŭ Lernis la chi chiel la agrazio sto. Chiel larazio Razas, aquí en la razisto. razas la Barbon. Aquí la razisto. razas la Barbon. La razisto razas la Barbon per erasilo, caitondas la jaroin, un tondilo. ¿sí mm, eh, eh Arturo Perchio la boras la razisto. Eh, ne per chio per kio? Kio usas qion li usas que usa el qion li usas la razilon. li usas la razilon. kai ¿tontino? la ton eh, usas razilon. tondino kai con bilon tre bone tres Kay, eh, Orlando, kion la razisto faras. Niyam styas, ya sabemos. ¿Quién styas, kion li usas. Ya sabemos lo que usa. Ahora queremos saber lo que hace. Kion la razisto faras. ¿Qué hace? Rasas. Razas, se presento. Perdón, en presente. Gracias. La respuesta es en presente porque. La pregunta es en presente. Kion eh, li faras. Si te hubieras preguntado Kion Li Faris, entonces la respuesta es en pasado. Pero la pregunta es en presente. Repito, Orlando. Kion eh, la razistofaras. La razisto. La racisto, razas, per, eh, rasilo. Per, racilo, Bueno, la racisto, razas, per, ...rasilo... Trebone. Per Trebone. con, va. Cae. Cae. Con filo, Per, con filo. A ver, no, solo te falta el último. Y peina con el peino. kai ...cai... <risa> Com combas combas combas per combilo yes tres bone aplau bon bon. yes. combas per combilo mm. Mm. Eh, alexis chubí legis jodía o la jurnalon Chubi con prenas. me mandan eh, maricel podrías traducirme Alexis, ¿chubi leguis? ¿Jodía o la jornalon? Ah, que si le hice hoy el prego. Entonces dime, no, hoy no leí el prego. ¿Y era hoy? No, hoy. Jodía. Jodía. Jodía. Jodía. Jornalo. Ahora, eh. De nuevo, dime, dinos, hoy, dinos, no, hoy no leí el periódico. Ne Jodiau. Jodiau. Ne Falta el pronombre personal solamente. Ne Jodiau. Ne Te falta el pronombre personal, ¿te acuerdas? Dime los pronombres personales Mi él, El, Mi. el, el li, Mi. ella Mi. Nosotros Mi. Eh, ¿Qué? ¿Nosotros? Mi. Ni, Ni. Eh, Ustedes Mi. Vi, ellos Il. Il. Il. Il. Uh -huh. y bueno hay otros pero no los vamos a mencionar eh, entonces Alexis tienes que decirnos no yo no leí el periódico hoy le, amo, mi, le, le, la jornal La yeah, yeah. eh... Eh. Me memoria maybe bien, no Pamela, Chubi 10. Pamela, yes. chuví <coughs> chatas Kukoin 10 10, podrías decirme en español? <coughs> Tres buenos. Eh, <coughs> Leticia, Chu Alpamel, Chu Pamela Chatas, Kukoin. Yes, she Chatas, Kukoin. Kukoin, yes, Pamela Chatas, Kukoin. Mm. Leticia, Chu la racisto, vendas panón. No, la racisto. Ahora tienes de que decirnos qué haces, yes trepone. ¡Qué <risa> <Y> estrebol! <risa> ne la razisto ne vendas panon, la razisto ne vendas panon. ¿Razas? Eh, la razisto razas. ¿Barbon? Barbon. ¿Haron? Eh, bueno, se, se ne haras, yo no ne haras. Perdón, ne razas la haron. Estos tres: Marbona, ah, Fero. Razas: Barbon, um, Tondis Kai. Kai, tondis Tondas, Jaron. en presente. Ah, Kai, Tondas, Haron. Ajá. Ah, uh -huh. uh, Kai. Um, Kai, combi, comba, Yes. Haron. Haron. Yes. Razas: Barbon, perro, zilote, Tondas, Haron. Yes. Per tondillo, caiconvas, Haron Perconvilo. Yes. Eh. Mm. Eh, Angelo. Qiu vendas Panon. La Panisto Vendas Panon. Yes, la Panisto Vendas Panon. Eh. Liliana, ¿qué oni vendas pan? Eh, ¿Dónde se vende pan? Oni se puede traducir como se. ¿Qué oni vendas pan? En la panadería. ¿Cómo se dice panadería? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Armando? Panello. ¿yes? Panello. ¿Panello? Entonces pregunto de nuevo Liliana. ¿Liliana? ¿Mm? Uh, ¿Quién vendas pan? ¿Y en la panello? En la panello. Ahora dime, ¿en la panadería se vende pan? ¿Y en la panello? Uh, ¿y? ¿Oni? Oni vendas panon Yes, en la panello Oni vendas panon mm -hmm. tres pone mm -hmm. eh, okay. eh, Rebeca Chu la cliento y vendas panon? Ne mm -hmm. La cliente y, y vendas panon mm -hmm. Pan Panon, oh, okay. ne la cliento y ne vendas panon Yes mm -hmm. eh, Kion y faras ¿qué hacen ellos? La cliente y achetas panon. Yes, la cliente y achetas panon. Mm -hmm. eh, Rebeca, ¿chuvi achetas panon? Yes. Mm -hmm. Eh, bueno, yes. yes. <risa> ¿Qué el y algunas veces? que el caifoyo hoy? Eh, Ana María, ¿chu? Rebeca, ¿achetas panon? Yes. Rebeca compra pan. pan. ¿Perdón? Yes, Rebeca achetas panon. Yes, eh, Rebeca achetas panon. Pamela, chubí tranchas panon, perdón, dilo. Ne. Eh, chetas. Pan. Tranchi. Cortar, tranchilo, tranchilo cuchillo, panon pan, per tranchilo. es vi tranchas panon per tranchilo, te ponen. Eh, per quio vi tranchas lignon? Con qué cortas la madera? Per kio vi tranchas lignon? Per ch chilo. Seguilo. Ch ch chilo. Segui a cerrar. ¿No? seguí a cerrar, seguilo, cerrucho. Mm. Carmen. <tose> eh. Incias quiero mi demando alvitian, mi mi bolas para Olipone, jodía o esta zapato, caí morgao estos dimancheo, morgao, mi vi visitos la Esperanto clubon, ti mi trobos amigo en caí parolos con Ili, caí anca o mi rigardos la internación revu en Chunel, la internación revu. Acá hay portas aportas conmigo la Internación Rebu de febrero 2003. Le vi yo la mano, Tiwi. Le vi la mano, Tiwi, que hoy la Internación Rebu. Mm. ¿Chupis comprenas? Levanta eh, la mano quien recibe. ¿Quién recibió la revista internacional? ¿Por qué no? ¿Por qué no la han recibido? ¿Por qué? Ah, es que no se han inscrito a, a la MEF y a la UEA, ¿verdad? Ah, si se inscriben, también van a recibir la revista. Esperanto. objetivo estas es Internazia Revu. Revista internacional Internazia Revu. Lernanto, el rumano, Italia, Lituania y visites bulgario. Estudiantes de Rumania, Italia, Lituania y Alemania visitaron Bulgaria. Kaitir Plu. ¿Sí? Estas alía estas, y. Estas eh, que Verco Ejemplo. Esperanto kai, Alía y. Estas verco. Esperanto y otros idiomas. Contras. Contrast linguisticai kai sociolinguisticai aspektai, contrastes lingüísticos entre los aspectos, es, contrastes entre los aspectos lingüísticos y sociales de los idiomas. Eh, pri homoi kai verkoi esei pri esperanto kulturo, pioniroi de la internacia lingvo. Pioneros de la, del idioma internacional. Internacional Congreso Universitato publicayo Ah, ustedes saben que en el Congreso Universal de Esperanto ahí está la, la Universidad del Esperanto. La Universidad Universal de Esperanto. Y entonces los especialistas exponen un tema de su conocimiento y eso se publica. en la Universidad de Esperanto que se publica como libro, ¿no? Entonces eso es una también puede ser una oportunidad para ustedes cuando aprendan Esperanto realizar alguna ponencia ¿no? sobre su especialidad bueno un mm. Carmen Chu Mancho estas es Bela Tago Aún eh. Ay. Chuyimancho. ¿Sure comprenas? No. Vela bello. Vela ah, pero... bello. Si sí, el domingo es un bello día. Si sí, el domingo es un bello día. Tú mancho esas vela pago. Yeah. ¿Qué al dimancho estas vela tago? ¿Por qué? ¿Qué al dimancho estas vela atago? Uh, um, <coughs> eh, eh, dimancho es... Is, dimancho. Dimancho es... Estas. Bello. Dimancho es... Velo. Vela. Vela. ¿Por qué? Char. Char. charví disfrutar charví estas gaya Char, un día familia. ah charví estas gaya con tu familia familio. vía familia pone de mancho estas vela tago charví powas pasar el día trapasi la, sí. la, ¿Sí tra la tagon con la familia ¿ven? traspase la tagon con la familia Carmen, quem viu faros post morto? Ah? Mim? Mim moras? morga? Post morto. Mi post morgau laboros, mi laboros post yo trabajaré pasado mañana. Mi laboros post morgau, yes. Bueno, cae eh, ni daurícula legado. Vamos a continuar la lectura. Ahí nos quedamos, no? Petro diras al Mi mi Amis, mi, amas, kai amos, vin Orlando, traducción. Petro le dirá a María. Dice. Le dice a María. Yo. Yo te amé. Te amo y te amaré. Trebone, yes. Tion diris Petro al María. Eh, yo continúo la lectura. Mi calculas la fingroin de mia mano. Mi calculas la fingroin de mi mano. Uno, du, tres, cvar, cvinch, ¿no? De mi mano. Cal eh, Armando Bombolu. Calculo la fingroin de vía dextra de mano. Uno, du, var, Tres, bueno. Aplaudo Bombolu, Yes. Eh, Arturo, calculo la fingro de vía maldextra mano. Uno, dos, tres, cuatro, Tre bone, maldextra, dextra. Y Armando calculis la fingro de extra dextra mano, cae Arturo calculis la fingro de vía maldextra mano. Y... Eh, Eh, Maricel Kion Tenas la rasisto en la dextra mano. Ni vas vasvidie en la pacinta pajo. En la dextra mano Kion Tenas la rasisto. Si hasto, ¿vio? Li. Nestas she? estas li? ¿Es un hombre? Yes. shinas. Ne china estis estas li ne she. Li javas tondilon. Yes, li javas tondilon. Ahora dinos Maricel. El barbero tiene unas tijeras en su mano derecha. La racisto, jabas, tondilo y la dextra mano. En silla. En sia. En sía de extra mano. Trebone. Suyo del sujeto del que hablaste anteriormente. ¿no? es Shia es ella. Uh -huh. Y Sia es suyo. La madre es ella. ¿Por uh eso -huh. No. No. A ver, si vamos al, a las reglas gramaticales en el diccionario. Pero es que se dijo que era un él, ¿no? Era es, un Sí, sí es, pero no tiene que ver con el sexo uh -huh. en este caso. Femenino o masculino, no tiene que ver. Eh, las reglas gramaticales están en. Maricel, ¿podrías leernos la regla gramatical número 5? Los pronombres personales son mi, si, mi, i, ¿A cuál de estos pronombres personales se estará refiriendo? Cía mano, ¿alguien tiene la respuesta? La pregunta es: ¿por qué en Cía mano? La racisto Javas Don en Cía Mano. Y Maricel dice: ¿Por qué yo digo Cía si es él? Aunque parece ella, es él. ¿Es él? De... ¿Armando? ¿Es él? No, no es. No es. No. <risa> Perdón. ¿Es ah, sí. Es, ¿Sí? Es sí, entonces, ¿cuál es el pronombre? ¿A qué pronombre personal nos estamos refiriendo? Sí. Sí. ¿Eh, ¿Qué? Sí. ¿Eh? ¿Quién dijo? Ah, Maricela, ¿cuál? ¿Ya ya entendiste por qué es en sí a mano? Maricel. Maricel. Maricel. Entonces, explícanos por qué, explícanos por qué la racisto habas tondilon en a mano. No te escuché. Pues sí. está en su mano, pero no sé es posesivo está en forma posesiva, ¿no? Maricel, ¿cómo se dicen los pronombres personales en posesivo? Mía, Lia, Shia, ¿no? Y uno de ellos puede ser sea, que se distingue de Shia, ¿verdad? Shia es de ella, pero suyo es sea. Ya sea de ella o de él, ¿no? Entonces, eh, Rebeca, ¿querías explicar? ¿Perdón? Ya lo expliqué. Entonces, ¿a qué pronombre personal se refiere Maricel? En la frase, la erasisto javas en encía de extra mano. Porque de ella. ¿De ella? ¿De él? No. es ¿Cómo le hago para explicar? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien sabe? ¿Se eh, refiere al posesivo tercera persona? ¿Es tercera persona? Bueno, la traducción es se o sí reflexivo, ¿no? Por ejemplo. Leticia. Por eso es, es de pertenencia y bueno, aquí tiene un ejemplo que dice la filo de la mortina comparte sin sí. el hijo del difunto se compadecía a sí mismo, pero sea, yo no siento que es algo como más interno que decir suyo de ella para decir Shia es como algo externo Shia, ¿no? si es, es que Shia no es sinónimo de Shia bueno, es como posesivo pero bueno, posesivo, reflexivo Es posesivo reflexivo. Pamela, ah, sí, sí. eh, ¿quieres agregar algo? No, nada, no, es que es como un A ver, vamos a hacer, a ver si sí, de esta manera. Eh, a ver, este Maricel, dinos lo siguiente en esperanto. El barbero tiene. una rasuradora en su mano izquierda La, el barbero tiene una rasuradora en su mano izquierda exactamente exactamente porque utilizas Sia porque esa es ¿no? <risa> porque esa es eh, pues no sé cómo explicarlo pero Sia es suya, ¿no? entonces su mano izquierda su Sia ¿sí? ¿estamos? Lo vamos a dejar esa explicación ¿y la que es Sia entonces? a ver a ver si es la Me lavo la cara, o sea, me lavo la cara mía. Y ¿Sí? si lo Yo tengo en la mano, lo tengo en la mano mía. Entonces es, es como recae sobre mí. Exacto, cara. exacto. Sobre la mía, mano, Entonces por eso sí. es. reflexivo. Pero, sí, ya. Eh, sí, pero cuando tú hablas de otra persona y quieres hablar de su mano. Ah, pues no entonces es Entonces tienes que utilizar CIA. Sí, porque no estoy hablando de la persona, estoy hablando de su mano. Entonces sigue siendo el mismo, el mismo reflexivo. A ver si sí, ponemos este ejemplo. Eh, la rasí, no es que si ustedes dicen, si quieren decir el el barbero tiene una rasuradora en su mano izquierda y ustedes dicen esto sería incorrecto. Se de Repito, la rasisto el eh, rasilon en lia mano. ¿Cómo se traduce lo que acabo de decir? Repito, la rasisto javas Rasilon en lía mano el barbero tiene la rasuradora en la mano de él? Exactamente, el barbero tiene una rasuradora en la mano de él Que es otro él En cambio, si decimos la rasito javas, Razilo en silla Mano es en su mano Pero si utilizan lía, es en la mano de otro él ¿No? Entonces Por ejemplo, eh, Shi amas, no, Li amas, she an, no, eh, she amas, Shi amas Xian Edzon. ¿Cómo se traduce Shi amas Xian Edzon? Edzo es esposo. Ella, ama a she, amas Sheehan Edson. Alexis. Ella ama a su esposo. ¿A, a su de quién? De otra de otra, de otra, Exactamente. <risa> ama al esposo de otra. <risa> oh my God. Oh my God. <risa> ama en cambio, ¿cómo dirían? Ella ama a su esposo. De ella. A Sheehan. She she she Leticia. She uh eh, Leticia eh, Linos, ella ama a su esposo. She de ama sian. ¿Cómo es su nombre? Edson. Edzu. ama sian Edson. Si ama sian, ed, sian. Ed, O sea, ama a su esposo de ella misma. Sí. De misma de ella. <risa> Ahora, <¿perdón? risa> Pero si ama al otro si se dice de otra forma. Ahora. Perdón. Pero si ama al otro sí se dice de otra forma. Pero si ama al esposo de otra. Entonces, Shiamas, Shian Edzino. Ahí habría tres personajes involucrados: ella, otra ella y el esposo es de la otra ella, ¿no? Ahora, él ama a su esposa. Li amas Shian zinon, Él ama a su esposa de él. Pero si, si decimos, Li amas Lian Edzino. El ama a la esposa de otro. ¿Se entendió? Uf. Bueno, entonces continuamos. Bueno, eh... antaula parco estas Nova Lerneio. Maricel en español eh, frente. frente Frente al parque Está el, la nueva escuela Exacto, entonces ah. tú, me, tú me traduces a mí Maricel no. Tiene la infano Lernas, leque Scribi, y calculi No, en este caso Infano es ambos sexos. Uh -huh. eh, Aprenden leer, leer, escribir calcular. y a contar o calcular. ¿Por qué están? ¿Por qué en En moderna, se guello, la laboristo y secas lignon per electra y seguilo. ¿Qué es moderna? Moderno. De la moderna <risa> no Exacto, es. Pues, mm, serruchería. Serruchería, carpintería, yes. Podría ser carpintería, exactamente. No. A través, de, a, través de, a través de. Por medio de. Como, ajá, sierra sierra. Eh, sierras eléctricas. Eh, sierras sí. eléctricas. Ajá. Mm, entonces seguimos con traducción, ¿no, Maricel? Chubi, chatas, danci en dancello. ¿Te gusta bailar en. El lugar para bailar? Exacto, un lugar para bailar. Eh, Salón de baile podría ser, ¿no? Supongo. Chuvi, eh, ¿estás perfecta esperantistino? Eres perfecta esperantistista? Sí, tres Ahora vamos a entrar en diálogo, Maricel. Maricel, ¿chuvi, ¿chatas, danci en dancello? No, no. <risa> ¿Vine, ¿chatas, danci? Mine chatas danci. ¿Vine, ¿chatas, danci? danci? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay y ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Ballet. Ah, vi Dancis ballet, Ajá. ballet, aquí lo ni tiras, mi creas que valet, vale, Ballet, ballet. Ah, no tenemos la palabra valet. Sí tenemos balde, pero Valdet no. Vamos a buscar en el, la plena abortar o de esperanto. Ballet, vamos a buscar ballet. Eh, bueno, debas este alía Vorto. No la encuentro. Hay que buscarla con un poco más detenimiento, pero por el momento vamos a utilizar ballet. ¿no? Do Maricel Dancis Ballet. Maricel Dancis Ballet. Do eh, eh, Maricel Chubí. ¿Y cómo se dice? Ballet. ¿Igual? ¿Valeto o ballet? Es que dice ballet. ah. Maricel Dancis Baletón, Baletón, yes. Mm, dan con carne. Eh, Maricel, mm -hmm. ¿chubiestas perfectas, esperantistina? ¿Aún mm -hmm. ¿Angora o no? Todavía no. <risa> Ajá. ¿Y de estas? ¿Sedmí No, no, ¿Pero? ¿Pero? Eh, pero ¿Sedmí esto? estos? ¿Sedmí estos? ¿Sedmí? Estos, sedmí estos, pero yo no seré, ¿No? Bueno, eh, la, en esta lección estamos aprendiendo el afijo o sufijo ey, ¿Qué significa el sufijo ey ¿Perdón? ¿Ejemplo? ¿Qué significa? Ok, ¿cómo se diría? ¿Perdón? ¿Cómo se dice panadería, Armando? Panello, ¿no? Panadería se dice panello, eh. Cafetería, cafello. A ver, ¿cómo se diría? Eh, ¿cómo se diría despacho de abogados? Advocato, abogado, ¿no? ¿Y despacho de abogados? ¿Perdón? Advocatello, por supuesto, Advocatello. ¿Contisto es contador? ¿Cómo se diría despacho de contadores? Eh, ¿Armando? Contistello, correcto. Eh, ¿Cómo se diría librería? En la librería se venden libros. Librello si sí es librería pero Falta la acción En la librería uno va y Bueno puede no comprar pero La idea es que ahí se vende ¿No? Exacto Libro Vendello Libro Vendello Lugar de trabajo Laborello Lavandería La Bello Salud Sanon Sanon Lavandería La Bello Cafetería Cafeyo Caitiel Plu Chuné. Ahora, ¿qué significa el sufijo il? Il instrumento. Hay una feliz coincidencia. El nombre de Esperanto, el nombre oficial es Internatia Lingvo. Ahora, las iniciales de Internacia Lingua es Il y Cailó. Il. Entonces, yo conocí un esperantista, Helmar Frank, que le están haciendo un homenaje en estos días. En este, bueno, en este año creo le, van a, le darán un homenaje, le darán una publicación. En algún momento fue el esperantista del año. O hay un premio en esperanto que es el esperantista del año. Y Helmar Frank al esperanto le decía la ILO. o sea el instrumento y también significaba tenía otro significado la internacia lingvo la hilo ahora el instrumento para qué, ¿No? el instrumento de comunicación entre las personas entre los esperantistas del mundo no ese es ese es el esperanto la hilo y además le llamaba la hilo porque él eh, es un científico y Pertenecía a la Academ Academia Internacional de la Ciencia hoy. ¿no? Tenemos una filial aquí en México. su sede está en México y Baja California. Fue allí donde yo aprendí esperanto. Academia Internacional de la Ciencia hoy eh, utiliza el esperanto como vehículo de, de comunicación del idioma científico. ¿no? Ya sea matemáticas, todas las, todas las ciencias. Y por eso también se lea, le llama él, Helmar Frank le ha llamado la hilo. Bueno, era un paréntesis solamente. Eh, también aprendimos en, este, en esta lección los tiempos verbales del pasado y futuro. no Orlando, ¿en qué cuál es la terminación del verbo en pasado? Is en futuro? Os en presente imperativo. U, condicional. ¿Perdón? Condicional, US. US. Eh, los números del 1 al 5. Y los verbos transitivos e intransitivos. Eso lo aprendimos el sábado pasado. Sin embargo... No sé quién lo recuerde que nos pueda explicar la diferencia entre un verbo transitivo y un verbo intransitivo. ¿Quién dijo yo? Pamela. <risa> este, es que los transitivos este, es cuando no se necesita poner la N. Al revés. Así, o sea, los que son transitivos como ser, estar, son como pasivos, ¿no? Como el morir. No, los, los confundiste. Sí, yo me sé, ¿no? La explicación es correcta, pero nomás tienes que invertir los términos. Bueno, a ver. Los transitivos son los que requieren acusativos. Exactamente. El acusativo en esperanto, ¿cómo se manifiesta? Con una N. Con una N al final, ¿no? Ajá. Una N final. Eh, un ejemplo este no maría amas Petron. maría amas petron trebone y eh, el verbo amar a mí es un verbo transitivo o intransitivo transitivo. y es transitivo porque Porque requiere N, ¿no? Y, en el, ¿Y cuál es el complemento directo? ¿Cuál, ¿Sobre qué objeto recae la acción de amar? Sobre María. Bueno, sobre Pedro. Sobre Pedro. No? El ejemplo que tuviste diste sobre Pedro. Muy bien. ¿Y los verbos intransitivos? No requieren acusativo, ¿no? Ahora, no sé si lo recuerden, pero ¿existe una manera de volver los verbos intransitivos transitivos? Alguien recuerda cuál es la manera? ¿Eh? Exactamente, un ejemplo. Morti. Yes. ¿Eh? Morti Mortigui. Morti es morir, ¿no? Morti es un verbo intransitivo. Sin embargo, mortigui es un verbo transitivo porque es asesinar, o sea, Hacer que, una, que un ser vivo pase al estado de, de no ser vivo, ¿no? Eso es mortigui, ¿verdad? Un ejemplo un poco rudo, ¿no? Pero creo que muy gráfico y muy ilustrativo. Eh, ¿Se podría hacer que un verbo transitivo se convierta en intransitivo? ¿Un verbo transitivo que se convierta en intransitivo es posible o no es posible? ¿Orlando? No, con el ¿no? ¿Perdón? No eh, Bueno, ya, ya, ya pudimos convertirlos intransitivos en transitivos Ahora queremos convertirlos transitivos en intransitivos Exactamente, con el afijo Y Y Yo Y yo, ¿no? Y Y, y yo eh, Un ejemplo, Eder ¿Perdón? Exacto. A Ami, mí, amar. A mí amarse. ¿No? Ahora, enamorarse es como en, am, i, en eso es enamorarse. Entonces, el verbo amar es transitivo, pero si le ponemos la partícula y yo, en Entonces se convierte en intransitivo. ¿Verdad? Ahora vamos a la séptima lección. Sepa eh, letzi ono. Sepa letzi ono. ¿quién quiere leer? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Alguien dijo yo antes que Maricel Vamos a darle oportunidad a Rebeca si estás de acuerdo, Maricel Por supuesto. Dan con entonces comenzamos. Moderna alia al, al moderna aeroplano caicharo. ¿Quién es el aeroplano? Moderna, rápida, conforta. Rápida. Rápida, conforta. ¿Quién es el facharo? ¿Quién es el movas aeroplano? La moto, la motoro. ¿Quién es la charo La, la, la, la boboi. Mm, eh. Boboi. Boboi. rapide Rapide, rapide, rapide. La bo bo bo Charo. La la y homo Homoy. Homoy Bob. y Charo. Cana. Charo. Canario. Canario. ¿Quién cantas, la canario? Véle. ¿Quién La de Lucas ¿Quién es la Virgo? ¿Quién es Lucas? La rápida ¿La rapida Lucas la rapida ¿Quién Lucas es es la Si tiene, si termina con signo de interrogación, ¿qué le faltaría al inicio? Chu, exactamente, chu. estas cosas que importan. Carlos, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, by Ankara, we visit us in Morgau. We visit us in Chiyutage. Chiyutage. To be archer-tas Chiyutage. Chiyutage. Jurnalom. Jurnalom. as in Chiyutage, to be Mi havas lepno-libro. Mi akaw havas lepno Caidi, Cai, Shi, un cabo hablas de no libro. Chiu, Hernando hablas uno de No libro. Su chiu sello, Sidas uno de Hernando. Chiu sello. Chiu sello, Sidas uno de Hernando. Ya está sello. Chiu, Sidas en tu sello. Nesiado, Nesiado, Sidas un chiu sello. Chiu, Chiu, Hernando estarás. Ne, Chuy, Lernanto y Sidas. Chuy. Chuy, Lernanto y Sidas. no comprendas. Les libro. Ni Chuy comprendas. Yens Catolo. Yens ah, Catolo. la Catolo, ¿estás plena? ¿Estás plena? ¿Tú estás yo sí. en la Catolo? Yo. Yo en la Catolo. En el estas estás en el escatorio estás de niño. ¿Qué estás del libro? Cayeron, cae plomo. Chio estás ulatado. El la geimo, María, paras chion. Ser Ana, para de niño. Diálogo, un infano. Dialogo. Dialogo, un infano. ¿Qué onvifarás, Roberto? ¿Qué error encuentran ahí en el texto? El... Le falta el signo de interrogación. Carlos. Roberto. calculas? calculi latino? calculi? ¿Uno, bar, bin, O, now, there. Trebone, en la tu está estás de fingo. ¿Quién responde a la buena de Hernando? La buena de Hernando responde a Sporte, Curaje, Curaje, Calegante. Trebone. Bueno, ya que estamos, creo que nos podrías ayudarle a leer el vocabulario. Eh, bo, bo. Si se dan cuenta, tiene las dos, eh, bueno, tiene la B, que es labial, es labial, perdón, y la V, que es la dental. Vo, vo, buey, carro, gripo, gripe, cayero, cuaderno, mielo, escatolo, caja, grava, Grava, importante, grave, grave Importante, ajá Caliente, conforta, confortable Lasta, último Plena, lleno Próxima, próximo Próxima Próxima, próximo Rápida, rápida Rápido Farti, estar Salud Estar de salud Farti, estar de salud, salud. salud. Javi, tener Poseer Help Ayudar. Logi. Habitar. Movi. Mover. Vetiri. Viajar en es vehículo. Es un error. Es veturi. Veturi. No es i, es q Veturi. Veturi. Viajar en vehículo. Ofte. Frecuentemente. Quién, Como. De qué modo. Yo. Algo. Yo. Yo. Algo, alguna cosa. Yu, alguien, alguno, alguna. Este... Chío, todo. Chío, cada uno. ¿Nenío? Cada uno, cada una. ¿Cada sí. uno? Cada uno, cada uno. Uh -huh. Ne nada. Ne nadie, ninguno, ninguna. yen je, he aquí. Alía, otro, otra. Uno, uno. Du, dos. 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 2, Eh, yo leo y Griselda me traduce. quien vi fartas, amigo. Mi fartas pone dan con que vi. Mi estas sana sed mi afrato ne fartas pone lijavas gripon. Chuli estas grave malsana. ¿Ne señor olía malsano estas grava? No, señor, él no está eh, otra sí es correcto. Otra posible traducción es importantemente enfermo, ¿no? Y en du veturilo y uno moderna kai alía moderna, aeroplano kai charo. Perdón, otra vez, He aquí, He aquí dos vehículos, uno moderno y el otro viejo viejo o antiguo, ¿no? Aeroplano Cacharo, eh, vamos a llamarle carroza, ¿no? Si están de acuerdo, a juzgar por el por el, el carreta, mejor carreta, correcto. Eh, continuamos grises la Kia estas la aeroplano, ¿Cómo? ¿Cómo es el aeroplano? moderna rápida conforta y Kia estas la Charo es Kia movas la aeroplano la motoro. Los motores. ¿Qué la charon? ¿Qué mueve la carreta? La bo voy. No voy. El flugas la aeroplano? Hay un error ahí. Eh, falta un signo de interrogación. ¿Qué flugas la aeroplano? Rapide, tres rapide. ¿Cómo, ¿Cómo vuelve el aeroplano? Ajá. Uh -huh. Trebonen. ¿Quiel irás la Bob Charo? La... Uh -huh. Ahora Griselda, vamos a entrar en diálogo. Griselda, Kia, es la aeroplano. Moderna rápida. Rapida. Rápida. Kai. Eh, Griselda, Kia, estas es la Charo. Trebone, trebone. Griselda, ¿kiel mm, flugas la aeroplano? Rapide, tre, Rapide. Rapide, rapide, tre, rapide. Eh, Griselda, ¿kiel iras la bob charo? Más rapide, rapide, Yes. Compare del aeroplano compreneble. Mm, Griselda, chula, moderna y homo y veturas per Bob Charo. Ah, ¿ne? ne, la moderna y homo, y veturas per aeroplano. Automobile, aeroplano y. Eh, moto creo que es motociclo y si no mal recuerdo kaitie blue set se vi iras al cubo se vi visitas cubo vi popas ancao vi di kelkain eh, charoin que es eh, la en cubo la charo y oni movas la charo y per chevaloi Perchevaloi, por, por medio de caballos Perchevaloi. Continuamos entonces Lectura, traducción Griselda mm. ¿Quién cantas La canarillo? Ah, pero traducción ¿Cómo canta el Bella Bellamente Bele. Bellamente Continuamos, Griselda. ¿Quién vi cantas? ¿Cómo, cómo cantas? Uh -huh. él vi lernas? ¿Cómo tú aprendes? Yes. Eh, entonces, ahora entramos en diálogo, Griselda. Griselda, ¿Quién cantas la canarillo? Bebe, bebe. Griselda, ¿Quién vi cantas? Malvele. Malvele, ¿Chuvere? Yes. Eh, Griselda, ¿quién vi Lernas? <risa> <risa> lernas? Bone. Bone, Trebone. También podría ser Chuvilernas, rapide, mal rapide, caetiel plu. Au plimalpli, vi mobis vianmanon. Plimalpli. Eh. Continuamos con lectura traducción, Griselda. La vela, birdo, flugas rapide la hermosa, la bella ave, vuela Bueno, no sabemos si es bella o bello, ¿no? Pero, ok, la bella ave vuela rápido. Kia, estas la birdo. ¿Cómo es el ave? Kiel ji flugas. No. Él? ¿Cómo? ¿Cómo vuela él? ¿Cómo vuela? Yes, ahora entramos en, en diálogo eh, Griselda Kia estas la Birdo Griselda y es la Birdo estas vela Caiquiel y flugas rapide trebone continuamos con la traducción chu la rápida birdo flugas vele ah, traducción ah ya pregunto hermosamente uh -huh. ahora si te das cuenta vela termina en a pero ahora estamos en vele que termina en e. Entonces, ¿hay una diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia entre cuando una raíz termina en a y una raíz termina en e? Uno es adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es a. Ajá. El adverbio es, el adverbio es terminación e, correcto. Entonces, eh, Griselda. Continuamos con la lectura traducción. Petro dirás a María, vi estas vela qui el floro, vi aquí soy, estas dolchay qui el mielo, sed vi a patro estas forta qui el bobo. Petro le dice María, tú eres bella como la flor. Como una flor. Como un güey, yes Continuamos, Griselda De lectura, traducción ¿Quién lo jas, Carlo. Carlos? ¿Dónde vive Carlos? Yes ¿Li lo jas, Proxime de la Parco? Él vive cerca del Parco vi ofte Visitas Lin? Trebone. Yes, me visitas me visitas Morgao, Sí, yo lo visité. Yo, yo lo visité. Desde ayer, ayer y, y también lo, lo mañana. Yo lo todos los días. Exactamente, Trebone. Continuamos con la lectura traducción Chuví Achetas Chiutage journalon. Exacto. Chuví razas 20 ¿Acaso tú terrazuras? Chuvi lavas vin chiutague. Mi javas lerno libro. Vi anca lerno libro. Kaili, Kaishi anca o lerno libro. Yo tengo. Un libro de. Un manual. Un manual. ¿Chiu lernanto javas unu lernolibron, sur chiusello sidas unu lernanto? Todos. Cada. Cada alumno. Uh -huh. Cada alumno. Cada alumno tiene un manual sobre cada silla hay un alumno. Se sienta. Se sienta un manual. Ajá. Y en estas sello. Aquí, aquí, aquí. No. Sí, ya. Sí. ¿Chu y usidas en tiu sello? ¿Acaso? ¿Acaso alguien se la... no. en esa? En esa, sí. ajá. Nesignoro, neni usidas surtiu sello. Chu es lernanto Hernanto Staras? ¿Acaso alguien está aprendiendo? Alumno, ¿acaso algún alumno? Ne, ¿Chiuil Hernanto y Sidas? Cada alumno, todos. Está sentado. Correcto. Chu yu ne comprenas. ¿so alguien no, no alguien? Ne, señor. Ni chiui comprenas. No, señor. Nosotros. Todos se tenemos. Exacto. Y en Scatolo. Chu, la Scatolo, ¿estás plena? ¿Chú estás ío en la escatolo? ¿Acaso, está... ¿Acaso hay algo en la caja? No, la escatolo estás plena, en la escatolo estás nenío. No, la caja está vacía, en la caja no hay nada. No. ¿Quién estás la libro y cayero y cajplumoy? ¿Dónde está el libro? Es? Los... chío esta sur la tablo. Todo está sobre la en la Heimo María Faras Chion, set Ana Faras Nenion. Y en la casa María hace todo. Hace todo. Sí, pero Ana hace. Sin embargo, Ana no hace nada. Trebone. Mal por Ana, ¿no? Pero muy bien, muy bien traducido. Dialogo con Infano. ¿Qué vi faras Roberto? ¿Nenión? ¿Qué Roberto? Carlos? No. ¿Y tú, Carlos? ¿Mi helpas, Roberto? Roberto. Ayudo a Roberto. Chuvi, bone calculas ¿Acaso tú? Pero bueno contar. Eh, correcto. chuvi pobas calcula la fingrain de vi i ¿Tú puedes contar los dedos de tus de tus manos? De tus dos Yes, me mi povas calculi. Uno, dos, tres, bar, Sí, yo puedo ya, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mi helpos vin. Ses, sep, ok, now, deck. Trebone, en la du mano y estas deck fingroy. Muy bien, en tus dos manos. Eh, no, en las dos. Ay. Kiel respondas la Bona Lernanto. ¿Cómo, ¿Cómo responde un buen estudiante? El buen estudiante. La Bona Lernanto respondas fuerte, Y elegante. El buen estudiante responde fuerte, valiente y elegante. Trebone, aplauso, Bombolo. esta es la fino de la de la niña lección de jodía kai okay? la penonta sabato eh, estos es la chula lasta eh, lección de esperanto y el próximo sábado en principio sería el último la última lección sin embargo les ofrezco continuar el curso si sí. Eh, fuese posible que participen en él, entonces podrían participar en él. Sí. Este podrían levantar la mano los que los que pueden participar. En... Bueno, entonces vamos a pedir la extensión del del curso. Sin embargo, antes de la Semana Santa, el próximo sábado es nuestra última lección. Nos vemos el próximo sábado. Giz, la benonta sabato. Giis.